Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo hoy? Muy bien, muy bien. Con ganas de hablar de sobre nuestra economía. Bueno, vamos a ver la región, a ver cómo estamos. Ya sabemos bastante, o por lo menos presumimos lo que vamos a decir de Argentina, pero eh, hay un gran este socio que hoy en día es el principal destino de las exportaciones nuestras, que a veces pasa desapercibido. De hecho, hace tiempo que no recibimos noticias de Brasil, y eso quiere decir, generalmente, de que las cosas están por lo menos mejor de lo que se pensaba originalmente, tenemos este los, los datos de tanto de Argentina, Brasil, propio Uruguay también, eh, actualizados a ver qué es lo que está ocurriendo en cada uno de estos países, y bueno, y vemos que de los tres, el que mejor está es Brasil el que mejor, la mejor performance económica ha tenido en los últimos meses es Brasil, concretamente se conoció el dato de eh, el producto interno bruto, variación del producto interno bruto del segundo trimestre Eh, aumentó un 0,9%, una cifra que en principio daría la impresión de que no es este muy alta, sí, bueno, pero se esperaba bastante menos, se esperaba 0,3% por parte de los analistas, investigadores académicos en Brasil, el resultado fue bastante superior, y, y salvo el sector agropecuario, que es el que tiró un poco eh, para abajo, y después vamos a ver por qué, el resto del sector productivo eh, creció con respecto al trimestre anterior, concreta de la industria 0,9%, el sector servicios que ocupa el 70% del producto interno bruto brasileño creció 0,6% y decía Moncelagro es el único que ha caído, cayó un 0,9, pero en realidad todos estos datos son con respecto al primer trimestre. El tema es que en el primer trimestre en Brasil El sector agropecuario había crecido un 21% con respecto al trimestre anterior, o sea, de la sequía Brasil quedó bastante alejado. Del lado de la demanda, 0,9% el consumo privado, 0,7% el gasto público, las exportaciones aumentaron 2,9%, a diferencia de los otros países que después vamos a ver... Las importaciones aumentaron 4,5% y si analizamos los datos eh, 12 meses este anualizados, para no ver el trimestre contra el anterior, Brasil eh, creció en los últimos 12 meses 3,2% y es un dato no menor, porque recordemos que hace un año aproximadamente que se realizaron las elecciones en Brasil y se decía que bueno, Brasil estaba relativamente estancado económicamente y que la política del nuevo presidente estaba en tela de juicios, de hecho, hasta había habido una suba importante del dólar en Brasil, bueno, aparentemente se han despejado todas las dudas y una vez más, este Lula da Silva nos este, da la, la lección de que sabe manejar bastante bien o mejor que otros, por lo menos, la economía de Brasil no solo la sacó del estancamiento económico sino, como vamos a ver, está es envidiable eh, la salud que tiene la economía por el lado que la estemos viendo, está creciendo, está aumentando el consumo, está aumentando el bienestar y tampoco hay ninguna señal de crisis ni financiera ni económica de ningún tipo. Eh El desempleo está en el 7,9%, la tasa más baja desde el año 2014 y hay casi un millón más eh, de empleados con respecto al cierre del año pasado. O Se ha incorporado un millón de trabajadores eh, antiguo, anteriormente desempleados o directamente que no buscaban trabajo la economía de Brasil. más que saludable Y bueno, y eso es muy bueno para nosotros. Lo mejor que nos puede pasar es que los vecinos estén bien. Y bueno, es también un poco la respuesta a por qué eh, hoy en día Brasil es el principal destino de nuestras exportaciones. Bueno, es que del otro lado China eh, se ha desacelerado muchísimo la economía de ese país y este mientras que la de Brasil se ha aumentado bastante el producto interno bruto, está mucho más saludable hoy en día desde el punto de vista económico y financiero. Eh, Brasil que China, bueno felizmente estamos este al lado de ellos, verdad somos vecinos de ellos, del otro lado del charco no hay que eh, profundizar mucho los números los datos son bastante más complicados, una inflación en el entorno del 138% Eh, hablo de Argentina, ¿verdad?, a septiembre el Producto Interno Bruto, en lugar de estar creciendo en el segundo trimestre, en ese sentido alineado a lo que ha sido Uruguay, cayó un 2,8%. El interanual, o sea, los últimos 12 meses, ese famoso 3,4 que habíamos hablado recién, 3,2, perdón, de Brasil, bueno, para Argentina fue negativo en 3,3%, exactamente en las antípodas de Brasil. En lo único que se asemeja en Argentina y Brasil es que la tasa de desempleo está relativamente baja, 6,2% la tasa de desempleo en Argentina, 7,9% en Brasil. Eh, se conoció por parte del Banco Central del Uruguay también las expectativas eh, un poquito más oficiales, ¿verdad? El Banco Central es una institución oficial con respecto a nuestro país, a Uruguay. Y bueno, ahí hay una serie de datos que no son muy alentadores, por lo menos para este año, se habla de que el crecimiento económico va a estar muy por debajo de lo que se esperaba, por debajo del 1%, se habla de 0,9%, eh, también bastante más lejos de lo que está Brasil. Eh, sin grandes cambios en la tasa de desempleo y con algunas señales de alarma que ya las conocemos todas, vinculados al turismo, más allá de lo que haya dicho el ministro de Turismo, que obviamente va a ser propaganda a favor de su cartera, la preocupación en torno a el turismo argentino, ¿verdad? O sea, de lo que más o menos ya todos estamos previendo. Del lado de la producción, el, el, la finalización de las obras de UPM2, Y eh, las consecuencias de la sequía va a ser que el crecimiento sea muy bajo este año, repito, por debajo del 1%, se había estimado bastante más que esto hace algunos meses, con un rebote, un efecto rebote a partir del próximo año de la mano de una inflación baja y de una recuperación del salario real. Lo que también manifiesta el Banco Central, no lo dice directamente, pero a través de los números más que claro que ya lo hemos hablado varias veces, Uruguay está muy caro con respecto al resto del mundo. Se publicaron los datos de competitividad, tipo de cambio real. Uruguay está casi un 20% por debajo de los valores de competitividad que tenía en marzo del 19 para tomar eh, este el año base que el propio Banco Central toma, 19 con 14%, concreta por debajo de lo que estaba en el año 2019, a nivel regional mucho más, obviamente con el efecto argentino, y si uno mira el resto de los países fuera de la región, el encarecimiento de Uruguay anda en el 13,57%. Estoy hablando de los países que son más ricos, más alejados, y con los cuales tenemos alguna, eh, algún comercio, por ejemplo Europa, Estados Unidos, bueno, con ellos también nos hemos encarecido. Así que bueno, Jorge... Desde el punto de vista del producto, Uruguay en zona gris y Brasil, este pum para arriba, como se decía anteriormente, cuando yo era un poco más joven. Eh, Mauro, eh, se, se, ¿se movió eh, de manera interesante el dólar en estos últimos días? ¿Se escuchó una información hoy que eh, volvió a la cotización que, que tenía antes de la pandemia? ¿Es así? sí sí eh, sí exactamente o sea en, el, en marzo del año eh, 2020 el dólar subió fuertemente en ese mes se despegó por distintos motivos este y entre ellos la pandemia verdad había otros también pero concretamente la pandemia y ese fue el pico que el precio más alto el pico que tuvo hasta este eh, la fecha verdad y a partir de ahí hemos eh, Hemos mencionado ya en reiteradas oportunidades, empezó a descansar, a bajar, cuando en el mundo bajaba, acá bajaba, y cuando en el mundo subía el dólar, acá bajaba también, que fue lo que generó la falta de competitividad. En este momento hemos llegado a los valores que existían previo a toda la comunicación me parece marco sí. Todos este están demostrando que hemos llegado a esos valores. A ver, porque se me cortó un poquito lo último que dijiste, me lo puedes repetir eh, eh, Mauro. Sí. sí. Sí, Jorge, que este que recién hemos llegado a los valores previos a marzo del 2020 cuando se produjo aquel impacto fuerte del dólar en unos 20 días aproximadamente. ¿Y esto podemos tomarlo como tendencia a que esto siga así rumbo a fin de año? Creo... ¿A fin de año? Mira, yo creo que va a subir un poco más, porque ahora el Banco Central este me está dejando un poco que el dólar suba eh, a raíz de los datos de inflación que muy buenos que hemos tenido originalmente en los últimos meses, ¿verdad? Y le da un poco de aire al Banco Central, que sabe perfectamente y lo ha manifestado, que el dólar está atrasado y que tendría que estar un poco por encima de donde está hoy. Eh, así que yo creo que la tendencia tendría que ser en los próximos meses, salvo que pase algo inesperado o que no esté dentro de, de lo que está manejando el propio Banco Central, de que el dólar suba algunos puntos. No mucho, ¿verdad? Yo calculo que un peso, un peso y medio, hasta ahí puede subir sin mayor problema, sin afectar mayormente la inflación, que repito, en este momento está en el piso Y por consiguiente, el propio Banco Central puede darse el lujo, entre comillas, de que suba un poco sin que eso altere mayormente los objetivos que tenía. Mauro, gracias por tu aporte. Como Muy siempre, madre. buena semana para todos. Jorge. Lo mismo para ti. Chau. Chau. Frecuencia abierta.